Celebram el cinquè aniversari de Ràdio 77 i tindrem les següents activitats. Di 11 d'abril, celebrarem un cinefòrum on veurem el documental Era ser una vez una ràdio libre sobre Ràdio Pica, a ideari a partir de la 7. I dimecres 16, festa al que popular voltò negre a partir de la 7. Hola, hola. Mol bones. Una setmana més, de manera intermitent, aquí comença es programa, entena lliure de Ràdio 77, una salutació ben gran a tota la gent que mos seguiu i mos escoltau, que agontau, entre comates els nostres col·laixos sonors, la nostra experimentació radiofònica, amb una mescla de sons que provenen des de diferents llocs del món, en concret des de llatinoamèrica, en aquesta darrera etapa, però que darrere d'aquests sons també sabeu que hi ha colors, hi ha olors i hi ha molt de sentiment i sobretot, cito situ, no, situacions reals que passen en els carrers, etc, etc. Bé, Avui uh, presentam un programa molt especial. Uh, tenim una entrevista a una de les personalitats més destacades del món de la lingüística i per extensió també de l'educació, del món mapuche, del igual mapu, que és la nació dels mapuches, l'estat uh, des de Santiago en el sud, des de la meitat en el sud de l'estat de Xile, i també del sud de l'Argentina, és considerat històricament i culturalment i nacionalment a l'Ualmàpo, la nació dels Mapuigès. Avui tindrem un programa, per tant, en el que entrevistam a la lingüista i professora de la Universitat de la Frontera, eh, postgrau en diferents activitats i formació a Mèxic, Jacqueline Caniguan, que ens relatarà des del de seu punt de vista, és eh, moment que està passant la llengua Maputungun, a eh, l'Eat, a eh, Xile a l'actualitat. És grau de conscienciació de la societat, eh, sa feina la importància de la feina que se fa amb els nins en el sistema educatiu i també és importància d'un respecte entre els poble xile i el poble Maputuche, perquè se pugui arribar efectivament a nivells d'enteniment de, que el manco per la part mapuche existeix, tots els mapuches són bilingües, parlen castellà i mapusungun, o el manco una bona part, però el xileno no entenen el mapusungun i a més no li importa ni respecta cap altra eh, cultura que no sigui la xovinista xilena. Així doncs, escoltarem avui aquesta entrevista en Jacqueline Caniguan, que també està acompanyada, de més, de bandes eh, importants dins del panorama musical Mapuche, com, per exemple, són els Peu Magent, Daniela Migaleo, Luanko Soler, Joel Maripil, o Huetxe Quetxe. Eh, a banda de entrevista que escoltareu en els propers minuts, avui també és un dia especial perquè d'alguna manera marca la darrera emissió abans de que se complesquin els 5 anys de Ràdio 77 fet pel qual les persones que estem involucrades en aquest projecte estem, com podeu imaginar, molt alegres, molt contentes s'han programat dues activitats un cinefòrum a la llibreria Espai Cultural Ideari i també una festa en el casal Voltó Negre si sou oients de la ràdio, esperam que hi pugueu participar, que eh, bueno, doncs, se puguin veure les cares de la gent que fa ràdio i també la gent que escolta, i així fer créixer un poquet més en aquesta família, que com vos dic ja dur 5 anys de programació, una emissora de ràdio per la qual ha passat ja moltíssima de gent, a tota la gent que participa en l'actualitat i a la que ha participat, des d'aquí una ferrada ben forta i ben gran, i res, que continuïn les ràdios lliures i continuï la paral·lela en aquest règim, en aquest sistema eh, colonial, eh, capitalista, que ens condueix a tots cap a la única dimensió que, que ells creuen possible, la no? eh, dimensió del consum, com deia el gran Herbert Marcuse. No res, amics, que una ferrada ben forta, que enhorabona en els programes que se maten des de Ràdio 77 i també enhorabona a tu per escoltar-mos, per seguir aquesta ràdio i perquè mos, mos ajudes i mos dones suport per per poder continuar aquesta tasca que per a nosaltres és tan important, de dignificar les zones radiofòniques, la de més fer-ho des d'aquesta perspectiva crítica i també amb sa gran importància que nosaltres des del principi valen creure fonamental, que era fer-ho llengua pròpia, no? Uh, no per intentar arribar més gent, um, volem amatre en castellà o en anglès o en xin o mandarín, volem fer-ho en sanar llengua, que és la llengua catalana, que és la llengua que des de petits ens han ensenyat i la que creiem que és igualment digna per poder fer ràdio que qualsevol altra llengua del món. Amics, aferrada, i que disfruteu del programa dels altres programes d'aquesta setmana i també de ses activitats paral·leles. Salut i ràdios lliures! Ponganye nosotros somos wechekeche tune. Y les venimos a traer este tune ke boom que lo bailes tú con mucho lewen. Así que pon atención. Y vamos a todos a buruque. Amo lipitaing catalan che incheta yakelin kaniguan universidad mu eh en mapuche en hola estimados amigos de cataluña eh, soy Jacqueline kaniguan eh, soy mapuche Vivo acá en Temuco, en el Guayimapu, que es el país mapuche, que actualmente se encuentra dentro del estado de Chile. Bueno, me he presentado en mi lengua materna, que es el, el mapuche tungún, que es eh, la lengua, el idioma propio de los mapuches, de acá, tanto del sur de Chile como del sur de Argentina. Es una lengua que está eh, vigente, con hablantes eh, activos, eh, si bien en, en constante situación de peligro porque desafortunadamente eh, la presencia de hablantes infantiles es bastante deficiente, eh, sin embargo en las zonas rurales pr eh, principalmente hay una lengua viva eh, con bastante vitalidad en las ciudades eh, está un poco eh, deprimida. Sin embargo, todavía existimos personas eh, que hacemos eh, práctica, digamos, practicamos nuestra nuestra lengua eh, eh, cada vez que tenemos la oportunidad. Eh, yo trabajo eh, principalmente por la revitalización del Mapuche Tungún, Eh, venido ya trabajando hace más de 10 años en distintas iniciativas eh, orientadas a la recuperación de la lengua tanto desde un plano más académico como también desde un plano más político eh, afortunadamente en estos últimos cinco años ha habido un resurgimiento por el interés por eh, la revitalización del Mapo Chuzungún y, Ya vemos con alegría cómo van surgiendo iniciativas pequeñas, pero con fuerza, de manera que se vislumbra tal vez un futuro mejor para la lengua. Eh, antiguamente, eh, la demanda mapuche se centraba principalmente en una demanda eh, por cuestiones relacionadas más con la Tierra, principalmente porque la gente señalaba que Mapu, que es tierra, territorio, y Che, persona, entonces se nos vinculaba siempre a la tierra. Sin embargo, en este último tiempo, habíamos muchas personas que hemos estado promoviendo que la lengua es parte fundamental de la identidad de un pueblo, Y en ese sentido así ha estado ha sido entendido por mucha gente especialmente por las nuevas generaciones y eso también nos tiene muy muy contentos muy muy felices por la posibilidad de que nuestra lengua siga viva ahora lo que falta es que se concienticen las personas y el uso de la lengua se torne una práctica más habitual Eh, no centrada exclusivamente en el ámbito ritual. Eh, la ritualización de la lengua ha hecho también que esta, eh, se quede siempre en un ámbito de lo religioso, lo que de alguna manera no permite que sea parte del cotidiano de las personas. Entonces, en ese sentido, falta todavía más conciencia en la sociedad. Eh, mapuche. Pero por otra parte, eso todo lo que he descrito tiene que ver con nuestra realidad como mapuche y ahí yo estoy bastante optimista. Sin embargo, nosotros somos un pueblo dentro del de Estado chileno y ahí la situación es completamente distinta porque la sociedad chilena no es capaz primero de reconocer que los mapuches existimos y la lengua nuestra ha sido discriminada, minorizada y carente de valor para el común de los chilenos. La mayoría de la gente chilena valora la existencia del inglés, pero no reconoce que en este en esta zona, en este territorio, nosotros tenemos una lengua muy rica, muy eh con unas características que la hacen eh, única. Es una lengua, el Mapuzungún, es una lengua que tiene eh, eh, particularidades eh, como la aglutinación, eh, es una lengua que es de carácter incorporante, Eh, y que en ese sentido eh, no ha sido digamos el común el chileno común y corriente no, no desconoce digamos esta información y eso también tiene que ver con que el sistema educativo chileno es un sistema homogeneizador donde se habla eh, la existencia de una sola nación y se desconocen las diversidades que existen en este territorio Sendero, miro a las estrellas del firmamento, mis pulmones se llenan de aire viento, clorofila eterna de mis ancestros. Corro por el camino, llevo un mensaje mi destino, una misión dada por mis antiguos para ver la paz en el recorrido. cosa es la vida personal de uno y otra cosa es la vida profesional. Yo trabajo eh, en la Universidad de la Frontera, que es una universidad regional donde hay una importante población mapuche, eh, jóvenes mapuches provenientes de comunidades rurales que están formándose para adquirir herramientas eh, de formación académica, lo que los conducirá a títulos profesionales. ahí en estos últimos 20 años ha habido un gran avance de parte de las demandas uh, de surgidas de los propios mapuche estudiantes. Demandas como eh, instauración de electivos vinculados a temáticas indígenas, eh, instalación de asignaturas obligatorias de aprendizaje de la lengua. Es bastante incipiente, pero... Pero eh, se ha ido logrando, se ha ido instalando y eso hace que la universidad tenga una particularidad bastante especial. Eh, por otra parte, a nivel eh, más personal, no vinculado a mi trabajo académico, eh, hemos venido trabajando, yo principalmente eh, me interesa eh, la promoción de la lengua y la difusión de la lengua, el uso de la lengua en hablantes infantiles. Creo que nuestra esperanza se centra en los niños y en los jóvenes. De hecho, son los jóvenes los que han levantado la demanda por la lengua en estos últimos cinco años. La demanda por la lengua, por la oficialización del Mabuzungun, ha sido liderado por jóvenes menores de 30 años, lo que en verdad constituye una gran alegría. Y en ese sentido... Mi aporte en estos años ha sido en el diseño de juegos para promover el mapa común loterías lingüísticas eh, textos infantiles eh, que eh, circulan de mano en mano principalmente porque eh, no, no no han sido digamos eh, promovidos a través de instituciones más formales sino que todo esto todo este material se ha generado a través de Eh, recursos de tipo personal y, y la promoción se ha hecho principalmente en el, en el día a día, digamos, la gente que está interesada en conocer eh, la lengua eh, Mapuzungún. Eh, el, eh, por otra parte, hay que destacar que el Mapuzungún eh, al irse instalando como demanda dentro de la población más juvenil ha eh, ha ido generando artistas que en estos últimos dos años también han incluido la lengua mapuche, por ejemplo, el grupo Huéchequeche Ñitraüén, que está cantando rap, el mapuzungún, el cantante de rap también, luanco soler que están incluyendo el mapuzungún en, en, en sus canciones, eh, con eh, temáticas eh, bueno que hablan en general de la situación política que vive el pueblo mapuche en estos momentos en Chile, y hay también cantantes más tradicionales que promueven la música más tradicional como el cantante Joel Maripil Beatriz Pichimalén Elisa Vendaño eh, que en general son textos elaborados en Mapuzumún por completo y que utilizan la métrica propia de la lengua eso todo, todo en el fondo son contribuciones ahora a nivel político y eh, en estos días ahora en este mes de abril recién hay una discusión a nivel regional con la posible oficialización del mapa 1 lo que constituiría en definitiva un gran avance sin embargo siento que hay que eh, hay que potenciar eh, la fuerza del mundo social creo que a veces por eh, Eh, implementar leyes sin apoyo del movimiento social o sin haber hecho una concientización de la sociedad eh, las leyes a veces se quedan en eso y se quedan en los escritorios de, lo, de los gobernantes, de los gobiernos de turno. Entonces en ese sentido son muy importante la implementación de políticas públicas respecto de la vitalización de las lenguas, pero estas eh, políticas públicas tienen que ir de la mano de la concientización de las personas. Mientras no haya conciencia a nivel individual eh, las demandas eh, la, la, eh, no va a resultar a nivel colectivo o sea si la conciencia no es individual eh, respecto de una demanda eh, no termina colectivizándose no termina eh, internalizándose en, en la conciencia de las personas y, y en ese sentido creo que ahí los mapuches todavía tenemos una un camino por por recorrer ahora Otra cosa muy importante es contarle al mundo las razones de por qué el Mapuzungun se encuentra en estas circunstancias. Esto no es porque nosotros hayamos querido dejar de hablar Mapuzungun eh que la lengua se ha ido eh, se ha ido eh en retrayendo, sino que eh, hay que considerar que la invasión eh, española es en, a partir del año 1543 cuando llega a Chile, primero una primera avanzada liderada por Diego del Magro y posteriormente por Pedro de Valdivia, que llegan hasta esta zona, aquí donde estoy ahora hablando, y eh, si bien en ese tiempo eh, eh, bien interesante, porque en ese tiempo se realizaron parlamentos y pactos con la corona española y casi eh, lo, lo quienes efectuaban las mediaciones eh, eran personas bilingües ahí ahí. Eh, que destacar por ejemplo el, el, el trabajo que hicieron los eh, misioneros jesuitas que fueron quienes los primeros las primeras recopilaciones de la lengua mapuche escritas datan de 1606 en adelante y que nos ha llegado hasta nuestros días, digamos. Entonces en ese sentido también uno no puede dejar de reconocer el, el trabajo eh, realizado por estas personas que trabajan que si bien tenían una intencionalidad a la hora de registrar la lengua, no lo hacía porque fueran generosos ni porque les importara el mantenimiento de la lengua, sino porque su principal interés era evangelizar a quienes ellos nos consideraban eh, salvajes, bárbaros, sin, sin alma, prácticamente monos. Entonces, eh, posterior a eso ya dos siglos después de lucha con la corona española y que se llegan a acuerdo eh, acuerdos la corona española reconoce digamos la existencia del Gualmapu como nación se instala la República de Chile que ya arrasa con la sociedad mapuche trae colonos de Alemania, de Italia de Francia de las ca Islas Canarias es una población muy importante las Islas Canarias acá en Chile que arrasan con, con con los espacios eh, territoriales, eh, rompe, eh, queman eh, aldeas indígenas, eh, roban territorio, eh, arrasan con la naturaleza, tanto a nivel eh, forestal como en el caso de eh, donde yo soy, arrasan con la fauna marina, con la pesca, con el sistema de pesca que traen. Y... Bueno, producto de esa esa mestizaje de, de este descendiente de español y descendiente de estos colonos surge lo que tenemos ahora como el chileno, este chileno que es despectivo, que es discriminador y que ve en nosotros a, a seres inferiores, a quienes hasta el día de hoy nos siguen considerando inferiores. Usted va por la calle aquí en la ciudad y puede ir hablando el Mapuzunón. Y yo le aseguro que el señor que va en el, la locomoción colectiva lo va a mirar y se va a burlar eh, de uno. Y esto pasa ahora en 2014. Esto no no, no no es que nos pasó hace 100 años, nos sigue pasando. O sea, la situación de desigualdad, de discriminación, eh, y que es muy dolorosa porque se vive a diario. Nosotros podemos andarnos riendo, pero a diario tenemos que estar viviendo eh, situaciones bastante dolorosas, ...en nuestra relación con el pueblo chileno, ya se viene viviendo desde 1860 en adelante, digamos. entonces Y además está en la conciencia colectiva del mundo mapuche. Puede que mucha gente en Europa, en, en otras partes fuera de Chile, escuche que los mapuches estamos demandando eh, derechos. Estamos demandando derechos políticos y el derecho político incluye también nuestro derecho lingüístico. Y en ese sentido... Eh, estamos demandando derechos porque de alguna manera llega un momento en que cansa cansa estar siendo todo el tiempo visto como alguien eh, menos cuando en este mundo todos somos personas y todos tenemos derecho a existir, tal cual de, el derecho a vivir el derecho a vivir en una tierra a ¿Y por qué no? En este caso ya sabemos que no podemos eh, separarnos ni, ni, ni expulsar a los chilenos. Hay una cantidad de mapuches vinculados con chilenos a nivel sentimental. Se han formado familias eh, biculturales entre mapuche y chileno. Pero eh, pero hace falta co convivir, tal cual como dice la, la, el verbo, convivir, vivir con un otro, compartir el espacio espiritual. Yo personalmente soy bastante optimista, yo creo que uno puede convivir en la diferencia, eh, pero se puede convivir en la, en la diferencia cuando hay respeto de ambas partes. Si no hay respeto de ambas partes y solamente uno, uno siempre tiene que estar cediendo, seguimos en la misma historia y el grupo, el grupo que cede siempre va a seguir siendo el grupo minorizado y que es en este caso nosotros los mapuches que somos siempre los que tenemos que estar cediendo ante el otro. Entonces, eh, es como que en este caso la sociedad que tiene el poder, eh, el poder económico y el poder político, no entendiera que que para que podamos eh, vivir y convivir mm, se requiere un mínimo de respeto. Y eso también pasa por el reconocimiento de... De, de, de, de cosas tan básicas como como el territorio que parece ser muy grande pero es tan básico yo tengo una casa y, y comparto con un vecino digamos poder entender que hay límites eh, poder entender que mi vecino va a ser distinto, que puede que a mí me guste el rock y a mi vecino le gusten las cumbias entonces pero poder ent vivir en, en la diferencia y, y en ese sentido siento que todavía Chile es es un país al que le falta crecer. Me da la idea de un adolescente o un niño que no quiere perder ningún juguete y que por eso no, no es capaz de, de, de entender que, es, que está... Que hay una diversidad en el país que no y, y que además no solamente somos los mapuches, digamos, hay varios pueblos indígenas aquí que muchas veces no se saben. Están los hermanos Aymara en el norte, están los hermanos Arapanui en su isla, están en el sur los hermanos Kawashkar eh, y en el fondo y, y, y, y de alguna manera este es un país tan tremendamente centralizado, eh, gobernado por una élite económica que eh, que al final eh, ahí es cuando uno, todo el optimismo que tiene por las posibilidades que ve eh, de trabajo y de movilización en su gente, cuando se enfrenta frente a estos tremendos muros, eh, el ánimo a veces se decae. It's coming to Russia, a little bit Save F I mean you don't die this champions Who listen to earth too, you won't die this Job you don't die thisые are the own promises today! Industry innatelyしょう? You don't die thisoses Five museums? And so what is it cost me for? I ninja fei tani ki mon fai mo wenyo tani ka won dobla con taniñi ya tu ne wen tu miña la bien miña tu kai mitami ke yual cupa yaita mi kuma chekan me feñi ta mi mapu chumleita mi mapu mi feimu kin tu mi ta mi ke mi mogen pues lucy vaya y fui tan tu kaku me ne wen tu ma ken cinta ji win tu ki cuan ya bla yai la người lại mi vuelta sonku, sem bien ya la evita en kaun faulakan tu Apúita nique mon, cuinoyita nique mon, tan ni y piu queso ke tu faci dumbo, hey, tu, tu faci kimon, tengo machia cuaita mi cuerpo, apúita nique mon, cuinoyita nique mon, tan ni y piu queso aunque ke tu faci dumbo, hey mi café quinto ve mi tu faci kimon, tengo machia cuaita mi cuerpo, tan que vuelmulelulel fumú, mulelulel fumú, mulelulel mulelu ayón toma pumú, tu vía tu pel muntà que l'uwe m'ongen, la l'am, n'efi n'intxe el l'achà l'ihum com'nien que tu faci m'apu meu mai un tuquen tañi ni a meu tañi qui fi que cheiem, ta i guai xa feiem per se que l'em piu ke pique et tu m'omele intu faci n'ak m'apu el muntà m'un que i un fei m'u tañi rakiduam fischkekei ma un meu reke fec me chiso que a jaim tañi norxe tañi mi feien un kume i a mi ta' mi m'apu Seraki fuam trapai meta Yo tengo mucha esperanza y No podría enfrentar la vida Sin tener esperanza eh, Creo que cuando uno va Dando pasos lentos pero firmes Las posibilidades de que Se abra el cielo Son mayores Y yo tengo Muchas esperanzas De, de las nuevas generaciones Tengo mucha esperanza de los que ahora son niños Porque Porque Cuando yo era adolescente, que era la década de los 90, yo vi que esos niños que ahora han movilizado el país y que en el mundo mapuche han exigido nuevas transformaciones, eh, son esos chicos que nacieron hace 20 años atrás. Y si esos niños, esos niños que nacieron hace 20 años atrás, ahora uno les ve con tanta fuerza, ...con tanta energía... ...pienso cómo vienen los que están naciendo ahora... ...y que son los hijos de ellos... ...nosotros somos la generación golpeada por la dictadura... ...yo pertenezco a la generación golpeada por la dictadura... ...la generación silenciada por la dictadura... ...y no sólo por la dictadura... ...sino por la misma sociedad chilena... ...yo soy de una generación que le teníamos mucho miedo a los chilenos... ...yo todavía no supero el miedo a los chilenos... ¿no? Me pasa a veces por cosas, no me doy cuenta de repente. Pero yo veo el futuro con optimismo con, y con, con esperanza. Eh, no creo que uno debiera ver el mundo sin, sin pensar que este puede ser distinto. Nosotros en el mundo mapuche decimos que la vida es un círculo y cada año la vida se renueva entonces si existe la posibilidad de la renovación creo que cada vez los árboles pueden ser distintos digamos entonces en ese sentido yo tengo esperanza de que para el mundo mapuche en, en las décadas futuras va a ser distinto esa es mi, mi palabra aquello que nos trajo tanto dolor como ha sido la pérdida de nuestros jóvenes como Alex Lemún como Jaime Mendoza Collío, como Matías Catrileo, como Zenén Necul y tantos otros. ¿Y que ha sido estos últimos 10 años? Nos ha, nos ha causado mucho dolor. A mí me ha marcado eh, eh, profundamente la muerte de... De Alex Lemón, la muerte de Matías Catrileo, la muerte de Jaime Mendoza Collido. Porque son tres jóvenes que ninguno alcanzó a pasar los 25 años. Lemón, un chico de 17 años que vivía en una comunidad rural y que estaba luchando por la defensa de su tierra, demandando tierra, demandando espacios porque en esa zona las tierras están absolutamente degradadas por el avance forestal de las empresas españolas. Eh, hablamos mucho de la nueva colonización española, la colonización españ con la, la España, con, con la presencia de sus empresas que nos está, eh, que ha comprado el agua que ha comprado la energía, el agua, y de ahí está produciendo energía eléctrica. Nosotros le pagamos a las empresas españolas la luz que tenemos. a Las empresas forestales, que pertenecen también a grupos españoles, a grupos económicos. Está el caso de, de Matías Catrileo, un joven universitario, que decidió apoyar a las comunidades rurales y aprender del mundo mapuche in situ, y donde fue baleado por la policía chilena en el caso de Alex Lemón también y el caso que a mí me impacta profundamente que es un caso que no sé que si bien se sabe pero o sea tal vez mediáticamente no tiene canciones como Alex Lemón no tiene canciones como Matías Catrileo que es el caso de Jaime Mendoza Collío que es un muchacho joven, padre de familia que deja un pequeño de dos años y que vive en unas condiciones de pobreza profunda donde uno se suma la discriminación, se suma la falta de derechos, se suma la pobreza, se suman una serie de elementos que llevan también a una persona a luchar. Y que es asesinado por la espalda, como los otros dos casos mencionados por la policía chilena. Entonces, yo digo que desde estos momentos casos de tanto dolor que han cansado el pueblo mapuche en estos últimos 10 años eh, producto de este tanto dolor también ha surgido la esperanza porque desde este dolor hemos visto como en vez de, de en vez de callarnos eh, seguimos más vivos por eso se canta Alemón, se canta catrileo y, y los jóvenes están ahí recordando y pensando y viviendo y ya no solo los jóvenes los niños y los adultos que apoyamos a, a, lo, a los que vienen digamos Mari, Mari, Mari Mari, Mari, Mari, Mari Mari, Mari, Mari, Mari Mari, Mari, Mari, Mari Mari, Olha no meu mongen, molen meu mongen, morbei. Olha no meu mongen, molen meu mongen, morbei. Facema pro meu, Mari mari mai mari mari mai con Pucci. Mari mai mari mari mai con Pucci. Por vor vor vorri, por vor vorri, por vor vorri, por vor vorri, por vor vorri, por vor vorri, por vor vorri, Olha no meu mongen, mole Mari mari mai mari mari mai con pucché. Eh, fei pula mièn fa tan tan pitcinu tram, eh, quine quine xali imun con pula mièn. Eh, Feit fa tañe du eh, al quei montañe xino tram al quei montañ dañ guauppin al coii montañ tañe dumo Copal eh, un dañ ma pumo vei eh, inxe -che, intsinòmpuma puchem le balu un um in coramu intchen insinòmpuma puchem le palui gua mapuplewalmapu Fei fei campten f Bueno, amigos y hermanos de Cataluña, eh, estas han sido mis palabras, esta ha sido mi conversación para ustedes. Les invito también a que aprovechen de venir a conocer a nuestra tierra. Un saludo grande para todos ustedes. Chau, eh, Tumay. Muchas gracias.